MUNDOFONÍAS fonías Hola, con esta música que nos llega desde la India, desde Bengala, os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías. Esto ha sido grabado en directo los primeros días del mes de febrero. Es una grabación inédita que forma parte de este programa especial que Mundofonías vamos a dedicar a las andanzas del equipo mundófono por tierras de la India, por tierras en concreto de Bengala Occidental. Calcuta y algunas otras poblaciones asistiendo a festivales como el Festival de los Faquires. La música de los Faquires es la que está sonando, de ellos vamos a hablar bastante en esta edición, y también de festivales como el Sufi Sutra que se celebra en Calcuta, en la capital de Bengala Occidental. Como siempre aquí en mundofonías estamos Araceli Chigane ¿eh? y Juan Antonio Vázquez y seguidamente vamos a escuchar a Amitabha Bhattacharya, el director de BanglanAttack.com, una empresa social que es el alma mater de estas actividades, de estos festivales, que nos va a hablar de esta empresa de BanglanAttack y también de la filosofía que está detrás de la música de los fákires efectivamente porque aquí muchas veces se tiene la imagen de que los fakires son esos señores que se tragan las espadas o que se tumban en, en camas de pinchos y no es así realmente los fakires pues es una comunidad que como veis va a tener su filosofía, su expresión musical, un sentido muy acendrado de lo que es el amor a la humanidad, así que vamos a dejar que nos lo explique este especialista que está trabajando en el terreno con estas expresiones culturales a mitad Batacharia A él a su equipo les agradecemos pues el haber tenido la oportunidad de limitarnos para asistir a todas estas actividades culturales, para vivir el pálpito de la creación y de la tradición en las comunidades de Bengala. Os dejamos ya con esta conversación que mantuvimos con Amitabha Bhattacharya. Hola Amitabha, estamos con Amitabha Bhattacharya en Kolkota. Hola Amitabha, estamos con Amitabha batacharia en Calcuta en la oficina de banglarnatag.com, donde están desarrollando un enorme trabajo de promover músicas, artes en los pueblos de la ciudad de Calcuta. Eh, cuéntanos un poquito cuál es el trabajo de banglarnatag.com, cómo nació, con qué objetivos, con qué perspectivas. 14 years old, eh, .com es una empresa social uh, de 14 años ya de andadura tiene su central en calcuta también una oficina en delhi of y en Patna. la idea de la organización es muy simple uh, pensamos que la gente poor, es pobre en la india rural, in rural india, porque no tienen habilidades que le puedan dar un empleo so e intentamos buscar cuáles son esas habilidades que ellos tienen. Porque hemos comprobado que donde hay industria y donde hay agricultura, la gente tiene acceso al desarrollo, pero donde no hay nada, la gente es muy pobre. Así que pensamos que allí donde no había nada de eso, ¿qué es lo que podíamos encontrar entre la propia gente? Algo propio de ellos. Y encontramos que el arte y la cultura tradicional está ahí, con la gente, con el pueblo en todas partes everywhere. So that is a gold mine. Y es una mina de oro. Así que nos planteamos cómo convertir esas artes y culturas tradicionales en algo que pueda servir como un trabajo para la gente. To convert their passion en profesión. Y también ayudarles a empoderarse, a saber cómo negociar y a crecer. So this was Así que ese es el fundamento, el punto de partida de por qué BanglaNathat.com empezó a trabajar con las comunidades que poseen ese arte y esa cultura tradicional, que puedan colocarse sobre sus propios pies para manejarse en el mundo. Y al trabajar en esto, que trabajamos con alrededor de unas 5.500 familias, en estas experiencias en Bengala y en Bihar, in Bengal and Bihar. And what we are think fine. Lo que estamos viendo es que la mayor parte de la gente que estaban ganando en torno a unos 8 o 9 al mes hace unos 7 años, ahora están ganando de 70 a 100 al mes. $100 a month. That time they didn't have. En aquel entonces no tenían instalaciones sanitarias, no tenían instalaciones higiénicas in y sanitarias. That time they en All of entonces todos eran analfabetos y ahora todos ellos mandan a sus niños al colegio. Así que ¿cuál es la observación interesante que hacemos de todo esto? Que cuando reconocemos la cultura de la comunidad, entonces la gente también empieza a participar en ese proceso de desarrollo. Así que ese fue un importante hallazgo que encontramos. Otra observación interesante que pudimos hacer es que ninguno de los miembros de las 5.500 familias emigró del campo a la ciudad, lo cual significa que se encuentran bastante a gusto de sus pueblos. Y durante estos 14 años de trabajo de base y de terreno, me he dado cuenta personalmente de una cuestión, y es que en muchas ocasiones utilizamos el término subsistencia. Y subsistencia, la mayoría de nosotros pensamos que es tener ingresos, pero no solamente es ganar dinero. De lo que me he dado cuenta es de que la subsistencia tiene dos componentes. Uno de ellos es vinculación, compromiso, y el otro es tener ingresos. El compromiso es una palabra muy importante. Necesito estar comprometido con algo, y ganar pues también es importante, pero necesito tener ese compromiso. Pero necesito estar engañado. El arte y la cultura tradicional proporcionan esa parte de vinculación de compromiso para todos y unos ingresos para los artistas, lo cual contribuye en un ambiente muy sano a desarrollar esto. And this also has a secondary byproduct. Y por otro lado se produce otra circunstancia. Todos estos pueblos, estas aldeas eran aldeas marginadas, sucias y ahora, por ejemplo, vosotros habéis visto Gorbanda, que se ha convertido en una aldea muy bonita. Cómo se produce que lo, la gente se convierten en artistas? Entonces, el reconocimiento hacia ellos aumenta su autoestima sube, sus aspiraciones también. Y en el momento en que mucha gente de procedencia local, nacional e internacional se acerca a su pueblo para celebrar aquello que es propio de ellos, de esta manera pues ese reconocimiento que llega hasta el pueblo hace que se vaya convirtiendo en un destino turístico-cultural. Y de esta manera, como habéis visto, la aldea sigue siendo una aldea, pero esa aldea se ha convertido en una bonita aldea. Así que esa es la parte maravillosa de todo esto. ...oímos la música de los fakires de Bengala... ...grabada en directo en el Festival Sufi Sutra de 2014... ...y seguimos con la entrevista con Amitabha Bhattacharya... ...háblanos un poquito de las diferentes artes... ...en los campos de la música, las artes plásticas... ...que se están desarrollando en estas comunidades... ...en Bengala trabajamos con seis formas de arte... ...una de ellas se llama Patachitra visual que es una It's pintura visual. visual, es una pintura y enrollable también, y además tiene un componente adicional porque sing los artistas las cantan so mientras muestran el patachitra, así que van de so escena en escena y van contando they're. la historia. So, y, y además usan colores naturales, fabrican los colores a partir de los árboles, y hojas, y etcétera, de árboles, hojas, etcétera. Otra de las manifestaciones es la de la música Baul Fakir, Los faquiles baúl son juglares ambulantes. Ellos consideran su música en torno a la humanidad, la hermandad y el amor. Está más allá de cualquier clase, casta o religión. En su filosofía, el cuerpo humano, la humanidad de hecho, es el dios, y la música es el medio, lo que llaman marfat, su gurú es el murshit, que significa el gurú muestra el camino, a los discípulos a través de la música, para alcanzar la divinidad que no es otra cosa que el ser humano, así que es una filosofía poderosa y de esta manera es como el sufismo llega a Bengala. En todo el mundo mucha gente cree que el sufismo procede del Islam, pero de hecho no es cierto, La cultura sufí, en cualquier lugar donde exista una opresión religiosa, encontramos cómo se desarrolla el sufismo, como una válvula de escape. Y así en Bengala el sufismo llegó a través del movimiento hindú Bhakti Bhatt liderado por Cheika Nadiv. En aquel tiempo los reyes hindúes, oprimían tremendamente a las comunidades. Así que Shaita Nadiv guió ese movimiento de origen hindú que venía a decir que no hay religión, sino que es la humanidad, la religión. Y el sufismo llegó a través de eso. También trabajamos con la danza y el arte tribal de Purulia, donde hay una danza tribal. Es una danza tribal y una música que es una forma de vida. Es decir, cuando la gente está lavándose los pies o cortándose el pelo, en esas ocasiones están cantando música yumur, o incluso cuando van a hacer pis también cantan yumur. Así que es una música que es está en la forma de vida de los componentes de esta tribu, de los chantal. La danza chau, también de Purulia, es una danza marcial, una danza de máscaras es una danza muy rigurosa y hay como unos 400 grupos que la practican en Purulia y cada grupo tiene entre 12 y 25 componentes esa es la danza Chau fue inscrita en la, en la lista de la UNESCO en, en el año 2010 en la convención de Kenia también trabajamos en Bengala con dos formas teatrales en la alta Bengala una de ellas es Domni y otra se llama Gomhira son formas teatrales locales interpretadas por artistas de las comunidades para festivales y celebraciones también hacemos uso de ellas para transmitir distintos mensajes de tipo social de diversos contenidos. En Bihar, que es otro estado de la India donde hemos estado haciendo experiencias, un estado vecino de, de Bengala, ahí hemos trabajado con el Madhubani, que es otra forma de pintura. Si el Patachitra es una pintura que se hace en rollos, el Madhubani, aquí esta forma de pintura es plana. Y también hemos trabajado con Loggit, con los que se puede observar un paralelismo con los fakires baúl. Y la tercera es la danza tribal, igual que la el Jumur de Bengala. En Bihar también encontramos esas comunidades que tienen su propia danza tribal. Y al igual que la forma teatral Gombira, que encontramos aquí en Bengala, en Bihar, encontramos la que lleva por nombre Ramlila. Así que esas son las formas artísticas con las que estamos trabajando en los últimos años. ¡Vamos! Oímos una grabación inédita, cortesía de banglanatac.com, de los fakires de Bengala, en su participación, la grabación en directo en el Festival Sufi Sutra de 2014. Seguimos oyendo la conversación con Amitabha Bhattacharya. I would like to ask you a little bit about the Me gustaría preguntarte un poco sobre los festivales que organizáis. Tenéis un festival más grande, central aquí en Calcuta, Sufi Sutra, pero también desarrolláis festivales en otras poblaciones, como el que hemos asistido de Fakirtsaf, Festival de los Fakires en Gorbanga. Y hay otros festivales que también estáis desarrollando, háblanos un poquito de ellos. Los festivales rurales son una celebración de las formas artísticas rurales, Y también sirven para dar un espacio para el reconocimiento de esas artes, lo que contribuye a una mayor estima de esas expresiones. Así que hasta ahora pues hemos organizado bastantes festivales. Fakir Utsaf es una celebración de la música de los Fakirs Baúl, que siempre tiene lugar en el tercer fin de semana de enero. El festival del Patachitra, se conoce como Pot Maya, tiene lugar en el tercer fin de semana de noviembre. El festival Madhubani tiene lugar en Bihar, el primer fin de semana de octubre. Sufi Sutra en Calcuta tiene lugar en el primer fin de semana de febrero y Sufi Sutra es una celebración anual de nuestra filosofía de arte para la vida y es por ello que para Sufi Sutra invitamos a cinco o seis grupos internacionales, también invitamos grupos nacionales y lo abrimos a los artistas rurales tradicionales de manera que puedan ver cuál es el nivel internacional en lo que se refiere a música, arte y cultura y aprender de ello porque, bueno, nosotros somos gente con mucha suerte hemos tenido una educación, podemos viajar de aquí para allá pero ellos no han tenido esa posibilidad así que hay que darles ese espacio también solo para saber lo que hay en otros sitios y de ahí pues puedan coger lo que quieran. Así que esa es una parte muy importante. Otro de los objetivos del festival es presentar a Calcuta, porque Calcuta es conocida como la ciudad de la alegría. Aquí la vida es importante, la vida es la mayor celebración aquí. Aquí en esta ciudad, por ser rico no vas a obtener respeto, pero si eres un intelectual y escribes un poema, sí que vas a ser respetado. This is a very interesting city. Así que es una ciudad muy interesante. Por eso pienso que esta ciudad se merece conocer las músicas del mundo. Es un festival público, no se venden entradas ni nada de eso. 10.000 personas asisten al festival cada día, durante el día hay talleres en las que todos los grupos interactúan con el público, explican sus instrumentos, tocan algunas piezas, hablan con los medios de comunicación y ya a la tarde-noche es cuando se producen los conciertos, tres conciertos cada día. Ese es el formato del festival. Este año el festival es muy interesante, porque después de Calcuta, por primera vez, el festival viaja hasta Patna, otra ciudad de la que trabajamos, la capital de Bihar, y después viaja hasta Delhi, así que es un festival itinerante. Y quién sabe, quizá dentro de tres o cuatro años esté viajando por toda la India. Sabes, cuanto más viaje un festival de este tipo, más gente se va a conectar a esa filosofía de arte para la vida, porque los objetivos del milenio, por ejemplo, dicen 1 reducir la pobreza, 3 el empoderamiento de las mujeres y 8 cooperación global. Así que esos puntos 1, 3 y 8 pueden orientarse a través de esta idea de arte para la vida hacia el desarrollo de esa manera. pare Seguimos oyendo la música de los Fakires de Bengala grabada en directo en el Festival Sufi Sutra y seguimos ahora oyendo unas impresiones de uno de ellos, de Babu Fakir, con el que tuvimos la suerte de hablar en la localidad de gorbanga donde tiene lugar el Festival Fakiri Yusaf. «Soy un cantante tradicional. Mi padre ya solía cantar estas canciones baul, tradicionales, y somos descendientes de Lalun Shaiti. Actualmente, gracias a la actividad de banglannattack.com, estamos teniendo más posibilidades de, de, de, de estar en más programas y de poder desarrollar este trabajo cultural». Con lo cual, gracias a la música, pues estamos teniendo más posibilidades de tener una vida mejor. La música es mi vida, lo que queremos es difundir la música, difundir la filosofía del Alun Shaiti. Anteriormente no teníamos idea de que pudiéramos tener un medio de vida con, con esta música. Siempre el objetivo principal había sido eso, extender la música y la filosofía. Baul y Fakir es lo mismo, son dos palabras diferentes, pero quieren decir lo mismo. Puede ser musulmán, hindú, cristiano o cualquier cosa, todos y cualquiera puede seguir esa misma filosofía. Y los seguidores del Alon Fakir lo que hacen es eh, perpetuar y eh, e interpretar eh, esa, esa tradición, todas esas canciones que escribió. Amén. Oh, my. se jaao jaake dharm moti se jaao দেহে গরল দস তাশিশা সরুল দেশের সরুল মানুষ যদি তুমি পাও সরুল দেশের সরুল পাও দিনদিনে সুখাইয়া Horsen går gern med dere gutte de los fakires de Bengala, los fakires baúl, de esta comunidad de músicos ambulantes y a la vez con ese, esa filosofía tan humanista, según nos contaba Babu Fakir hace un momentito, también según nos explicaba Amitabha Bhattacharya, el director de banglanatat.com, la organización que está apoyando pues todo este tipo de actividades culturales en Bengala y en la India y gracias a la cual pues también el equipo de Mundofonías ha tenido conocimiento de primera mano de todo lo que se está haciendo por allí. Este Festival de los Fakiris se celebra, como contaba antes mitadaba siempre en el mes de enero. En este año 2014 se celebró entre los días 17 y 19, y consistía en música prácticamente sin parar, desde la mañana, bien, bien prontito por la mañana, hasta bien entrada la madrugada, a cargo de numerosos músicos, que además se ponían en diversos pequeños escenarios, tocando a la vez. Así que había música multiplicada por por 5 en ocasiones y durante todo ese rato a este festival también fueron invitados un dúo de música del país de Gales, el grupo Olion View que también estuvo allí interactuando con los músicos de la India, músicos locales en este festival Fakirutsav. Vamos a escuchar a Olion View, una muestra de su disco Gem Betau Neuith. Hoy vamos a Olion View desde Cardiff, este dúo que estuvieron presentes en el festival Fakiri Utsab en Gorbanga, en Bengala Occidental. En esas andanzas por tierras de Bengala. En realidad es Bengala Occidental, la parte del territorio que queda dentro de la India, puesto que el resto de Bengala es un estado independiente, Bangladesh. Se separaron cuando tuvo lugar la separación de la India en 1947, si no recuerdo mal. En principio como Pakistán Oriental, después independientemente ya como Bangladesh. Pues bien, en nuestras andanzas por Bengala tuvimos la oportunidad de descubrir unas expresiones artísticas y tradicionales realmente fascinantes, como la danza de Máscaras Chau de Purulia, También expresiones relacionadas con las artes plásticas, como esas pinturas en rollos, el arte del patachitra. Y la culminación de todo ello pues tuvo lugar en el Festival Sufi Sutra, en Calcuta, donde hubo una representación venida desde tierras españolas, que fue la guitarra flamenca de Agustín Carbonell El Bola. Música Como decía Juan Antonio Agustín Grabonel El Bola, guitarrista y cantante de flamenco, estuvo presente en el Festival Sufi Sutra. Y también desde Iberia el grupo MU estuvo allí poniendo su música y sus bailes y su alegría. Con ellos os dejamos ahora con una entrevista que tuvimos en aquellos momentos. Estamos en Calcuta. Eh, con uno de los eh, grupos participantes en el festival Sufi Sutra, que no solo va a actuar en Calcuta, sino que luego se traslada a otras dos ciudades de la India, a Patna y a Delhi, y estamos con Osga, bien conocido de la audiencia de Mundofonías, con su grupo MUH, que ya han actuado, han hecho su primera actuación en la India. Oscar, ¿qué tal? Bienvindo. Bien. Hola, Juan, ¿cómo estás? Muy bien. Eh, cuéntanos un poquito cómo ha sido esta experiencia aquí en la India, vuestro primer concierto, parece que el público ha respondido bastante bien. Sí, sí, aquí en India es una pasada, el público está ahí muy caliente, porque aquí hace mucho calor, uh -huh. y bien, la experiencia, no puedo hablar así mucho, porque nosotros hemos llegado dos días, a uh, atrás y muchas cosas fue todo muy rápido bueno nós, uh, hemos hecho workshop uh, pruebas prob de sonido entrevistas bla bla bla muchas cosas y y también lo concierto ah uh -huh. uh, más uh, lo concierto correu muy bien muy bien porque las personas uh, ficou muito curiosas de nosotros porque nosotros somos los a uh, como posso dizer, los los transgeros, los exóticos, los, los exóticos, <risas> sí, sí. Y las personas estaban muy curiosas de ouvir nuestras músicas y de nos vermos así en escenario y muy muy bien, muy bien. Ajá. Hemos hecho un concierto al final está acabó toda la gente bailando y sintiendo esa energía de vuestra música y también un taller una oficina, un workshop, sí, sí, sí. como dicen por aquí, eh, donde la gente también participó mucho y al final acabaron toda la gente aquí de la India bailando danzas tradicionales del Miño y de otras partes de Portugal, ¿no? Pues sí, sí, sí, <risa> fue una, una, una pasada, así como vosotros dicen, que nosotros teníamos que hacer un, un workshop, entonces pensamos en misturar las danzas y con la música folk y con la música de Mu. Y... Y así los lanzamos y yo, al inicio estaba así un poco aprendido si bueno, las personas van a participar o no. Y no final oh, fue muy bien porque todas las personas de India han participado y fue, fue una fiesta muy interesante. De ver a lo, lo, los indianos a bailar músicas de folclore del norte de Portugal. <risa> Incrível. Y bailaron bien, bien al final. Y bailaron muy, muy bien, bien. <risa> muy bien. <risa> Háblanos un poquito de lo que vais a hacer próximamente. ¿Pensáis ya en un nuevo disco? ¿Qué ideas tenéis? ¿Ya estáis componiendo nuevos temas? Sí, tenemos a uh, un temas algunos temas nuevos, sí, mas tenemos una idea de grabar un disco o, o vivo en el en escenario, ah, Y en directo, en directo. Y ese es la undus próximos desafíos y que esperamos a uh, concluirlo este este año aquí 2014. Vámonos a ver, vámonos a ver. Ajá. Bueno, nosotros ya volvemos pronto para nuestras tierras. Vosotros todavía os quedáis unos 4 sí, sí, días sí, más sí, de viaje, sí, sí. pues que tengáis mucha suerte, que sigáis transmitiendo y... sensaciones y buena energía al público online. Y cuando llegáis a España, mándanos una tortilla para nosotros <risa> que tenemos muchas ganas. <risa> Seguro que sí. Pues muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Juan y Araceli. Y un gran abrazo a España. Un abrazo para ti y para todos. Gracias, gracias. Y no ya está aquí, no ya está aquí noto che tortoliano alla varavo ma tocchioravo a rindercio sarotto ma Sonaba la música de Mu, la otra representación ibérica, en este caso desde Portugal, que acudió al Festival Sufi Sutra de Calcuta. Antes escuchábamos esa conversación que manteníamos allí en Calcuta con Hugo Osga, el ideólogo de esta formación cultural curiosísima, que viene desde Portugal. Después los grupos que estuvieron allí emprendieron un viaje hacia otras ciudades, como también comentaba Amitabha Bhattacharya en la entrevista que escuchábamos antes con él, hacia las ciudades de Patna y Delhi, pero eso ya nosotros ya no lo contemplamos porque regresamos a casita, ya habían sido, la verdad, bastantes días por tierras de la India. Y desde Irán se presentaba también en este festival Sufi Sutra de Calcuta, que tuvimos el placer de contemplar en los primeros días del mes de febrero el grupo Wim Bang. Y lo que vamos a escuchar es una música que algunos de los componentes de ese grupo, no es exactamente la misma formación, nos ofrecían en uno de los discos que tuvieron la gentileza de entregarnos para compartir con la audiencia de Mondofonías allí en Calcuta. Se trata de la cantante Sahar Lotfi, acompañada del piano de Syabash Lotfi, y la kamancha, un instrumento de cuerda frotada, como el violín, en las manos de Samer Habibi. I'm yeah. Allí escuchábamos la música de Sahar Lotfi, la cantante del grupo Wind Bang, que escuchamos y que conocimos. Allí en Calcuta, en el pasado festival Sufi Sutra, en esta grabación también oíamos al intérprete de Kamanché, Summer Habibi, junto a Siabash Lofti, que también forma parte del grupo Wind Bang, en este caso tocando el piano, aunque en la formación que vimos en Calcuta era el percusionista. Y con el siguiente grupo, el grupo de Shakur Han, desde Rajasthan, Mundofonías, se tiene que ir despidiendo. Tenemos varios conciertos grabados íntegros de ese festival Sufi Sutra, así que los compartiremos próximamente en futuras ediciones de Mundofonías. Y este es uno de ellos, el de este grupo de Shakur Han. Un grupo de magnillars, es decir, de músicos tradicionales de folclore del oeste de Rajasthan. Y así cerramos este especial dedicado a los festivales de Bengala de la India, a los que tuvimos la oportunidad de asistir a principios de este año 2014, el Fakir Utsab en Gorbanga y el Festival sufisutra en Calcuta, principalmente, como decía la tenemos música de los grupos de la India que estuvieron ahí actuando, el grupo de Fakirs de Bengala Occidental, este grupo de Rajasthan, y también música del Punjab hoy no da tiempo a mucho más así que en otras ocasiones, en otras ediciones de Mundofonías iremos desgranando esas grabaciones inéditas para disfrutarlas y compartirlas con vosotros hasta la próxima edición de Mundofonías salud जाती हैं अच्मेरे वह ही जाती हैं जनों को खौदा स बुलाते हैं उस दिल्ला कश में से